Si usted piensa de Satanás como un símbolo del mal, o se lo imagina como un enano con cuernos y un tridente, entonces ha caído víctima de la engañifa más astuta de él para hacernos pensar que no existe. Hoy, aquí en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah revela la naturaleza engañosa de Satanás y abre nuestros ojos a la batalla espiritual rugiente que enfrentamos y a la creciente actividad demoníaca en nuestro mundo. En su mensaje, nunca pensé que vería el día cuando los cristianos no sabrían que están en guerra. El doctor David Yeremaya da sólido consejo para la victoria del cristiano sobre Satanás. Conózcase usted mismo y conozca a su enemigo. Y ahora, con ustedes el doctor David Yeremaya, en la voz de Miguel del Castillo, para introducir su mensaje. ¿Cuántos saben que estamos en guerra? Puedo oír que muchos dicen amén por todas partes. Sabemos que estamos en guerra. No simplemente una guerra cultural, ni simplemente una guerra contra el terrorismo. Estamos en una guerra espiritual. Y como cristianos, si no sabemos eso, estamos condenados a la derrota. Estamos en contra de un destructor, un divisor y un engañador. Vamos a hablar hoy y mañana en cuanto a lo que debemos tener presente como cristianos al librar esta batalla que ruge a nuestro alrededor. No podemos ser víctimas, podemos ser victoriosos. En los próximos dos días de mensajes vamos a hablar del tema Nunca pensé que vería el día cuando los cristianos no sabrían que estamos en guerra. ¿Por qué es eso importante para nosotros en nuestra calidad de cristianos evangélicos? ¿Qué es importante para nosotros como cristianos? ¿Qué es importante para nosotros al invocar el nombre de Cristo? ¿Qué es importante para nosotros al librar esta guerra? Y ¿Cómo podemos ser victoriosos? Diremos más de esto en un momento al abrir el capítulo 2 del libro Nunca pensé que vería el día. Permítame animarle a que solicite este libro Nunca pensé que vería el día. Es el libro más largo que he escrito a la fecha Tiene más de 300 páginas que responden a las preguntas de la guerra espiritual que usted y yo enfrentamos hoy. Quiero decirlo y repetirlo. Es importante que usted tenga este libro en sus manos. Tenemos que entender lo que pasa a nuestro alrededor. Tenemos que estudiar los tiempos en que vivimos. Espero que usted comprenda mi entusiasmo en cuanto a esto. Ahora, empecemos la lección de hoy en cuanto a la guerra espiritual. Recuerdo haber leído de una cantante que solía decir, en tono la doxología y espanto al diablo, hoy quiero hablarles en cuanto al enemigo de nuestras almas, quiero hablarles de este tema, nunca pensé que vería el día cuando nuestros enemigos serían invisibles, desde el principio del tiempo ha sido fácil definir e identificar la guerra. Ejércitos opuestos tenían nombres, territorios, consistencia en uniforme y armas. El ejército A y el ejército B se enfrentaban en el campo de batalla, entablaban escaramuzas o batallas y avanzaban de lugar a lugar geográficamente. Una de las primeras señales modernas de que la naturaleza de la confrontación militar estaba cambiando, por lo menos desde el punto de vista del ejército estadounidense, apareció durante la guerra de Vietnam. Ahí fue donde se acuñó la frase «la guerra de guerrillas». Fue una frase que se usó para referirse a los métodos de los vietnamitas del norte, que peleaban de manera nada convencional. Sí, Tenían uniformes e infraestructura militar típica, pero No libraban la guerra como se había librado la guerra hasta entonces. Usaban el método de atacar y huir. Trampas escondidas, soldados vestidos de civiles y las guerras se libraban en la selva. Fue un nuevo tipo de guerra que nunca antes habíamos experimentado. Si eso fue cierto en la guerra de Vietnam en la década de los 60, eso se ha amplificado muchas veces más en nuestra guerra contra el terrorismo. Por primera vez, los Estados Unidos están enzarzados en un conflicto contra una ideología inspirada en la religión, y no contra un ejército uniformado. Hoy, la guerra contra el terrorismo tiene como campo de batalla al mundo entero, probablemente. Ustedes habrán leído en los periódicos que se estableció un sistema de nivel de alerta, lo que indica que vivimos en un tiempo muy vulnerable. Sé que esas cosas no son buenas noticias y las cacarean la radio y la televisión todos los días. Las principales armas del terrorismo son el terror y la intimidación. No siguen las reglas de la guerra histórica. Para ellos no hay reglas. La guerra contra el terrorismo se identificó formalmente en los días posteriores al 11 de septiembre del 2001, cuando ocurrieron los ataques contra los Estados Unidos y el país tuvo que tomar medidas especiales y tratar de hallar quiénes eran los enemigos, pero no en terreno de otro, sino en nuestro propio potrero. La guerra contra el terrorismo llegó a ser parte de la conversación cultural y así nos encontramos. En una guerra invisible, ¿dónde están los enemigos? Hemos aprendido que es posible que vivan en la casa de al lado, y ni siquiera lo sabemos. Recuerdo que después de los ataques del 11 de septiembre, se descubrió que algunos de los terroristas habían estado viviendo en San Diego, California, en donde nosotros vivimos. Por supuesto, nosotros no teníamos ni la menor idea de eso. Nos hallábamos en un crucero poco después de los ataques terroristas del 11 de septiembre y fuimos a Portland, Maine. Alguien dijo, ¿Sabían que cruzaron la frontera justo por aquí? Eso hace que se sientan como mariposas en el estómago, pensando que uno puede estar rodeado de personas que tal vez no sean precisamente amigos, los guerreros invisibles, en nuestra cultura. Así que, No tengo las respuestas a todo eso, y por cierto, no tengo ningún plan para derrotar al terrorismo. Dejaré eso a los políticos y a los militares. Pero de lo que quiero hablarles es de algo respecto a lo cual tengo mucha mayor información y mucha más experiencia. Y es la guerra espiritual. Debido a que la guerra espiritual es como una guerra de guerrillas. La guerra espiritual es como la guerra contra el terrorismo. Los demonios y los que vienen a cuestionar nuestra fe no son visibles. No sabemos dónde están. No sabemos cómo se inmiscuyen en nuestras vidas. Pero la Biblia nos dice que necesitamos darnos cuenta de que estamos en una guerra espiritual. En nuestra cultura actual hay un surgimiento del satanismo y demonismo por todo el mundo. Al ver lo que sucede en nuestra cultura actual No debería sorprendernos el observar el aumento de lo que tiene que ver con la guerra espiritual Porque en la primera carta a Timoteo se nos dice Pero el espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios En el capítulo 9 del libro de Apocalipsis El apóstol Juan nos dice que durante la tribulación Habrá un aumento de la actividad de los demonios y un aumento del número de demonios. No sé si alguna vez usted ha leído la descripción de lo que sucede, pero cuando tenga la oportunidad, lea Apocalipsis 9, 8 al 11, hallará una descripción de lo que sucede cuando se sueltan a los demonios del infierno en el planeta Tierra durante el periodo de la tribulación. Hoy... Al acercarnos a la venida de Jesús y al periodo de la tribulación, estamos presenciando un aumento de la actividad demoníaca por todo el mundo. Por ejemplo, en Italia, según un comentarista por televisión, hay 350 exorcistas entrenados trabajando, en donde había solo 20 hace unos 10 años. Incluso en los Estados Unidos, uno de cada 10 católicos romanos, de acuerdo a una encuesta, dice que o bien... ¿Se ha sometido o ha presenciado un exorcismo? Un religioso italiano dice que ha aumentado el interés en el ocultismo y también en el satanismo. Dice, en donde yo vivo en Italia, la adoración satánica en realidad está aumentando. Eso es cierto en muchos lugares de Europa. En los Estados Unidos, en una conferencia en noviembre del 2010 auspiciada por obispos de la Iglesia Católica Romana, se ganó la atención de la prensa. La conferencia celebrada en Baltimore atrajo a más de 50 obispos y 60 sacerdotes que querían aprender cómo detectar y derrotar a los demonios. La conferencia se organizó debido a que se consideró que no tienen suficientes personas capacitadas y hay un aumento en la demanda de exorcismos. Poco más adelante voy a decir algo más en cuanto a exorcismos y los cristianos. Y no cito estas estadísticas como crítica a la iglesia católica romana, sino simplemente para destacar que el satanismo va en aumento y que el demonismo está avanzando. Y tal como Pablo le escribió a Timoteo en los días últimos, eso es lo que va a suceder. Estamos viendo que esto se manifiesta en nuestra cultura de maneras que muchos de ustedes lo habrán notado. Hay un libro que es lectura obligatoria para todos los que trabajan con la Agencia Central de Inteligencia, Y es lectura recomendada para el personal de inteligencia militar del ejército de los Estados Unidos, así como también del cuerpo de Marina. El libro, que ganan nuevos lectores con cada año que pasa, fue escrito hace unos 2.600 años. Fue escrito en China, se titula El arte de la guerra, y su autor se llama Sun Tzu. El libro fue escrito con trece capítulos sencillos y en el capítulo 3 y en el principio 18 dice algo que todos necesitamos escuchar. Este escritor dijo, Si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no tienes por qué temer el resultado de 100 batallas. Si te conoces a ti mismo pero no al enemigo, por cada victoria que ganes sufrirás una derrota. Si no conoces al enemigo ni a ti mismo, sucumbirás en toda batalla. ¿Oyeron lo que dijo este escritor? Dijo que si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no tienes por qué temer el resultado de cien batallas. Si te conoces a ti mismo, pero no al enemigo, por cada victoria que sufras, sufrirás una derrota. Si no conoces al enemigo ni a ti mismo, sucumbirás en toda batalla que pelees. Con razón. Los militares han leído este libro con interés, porque es verdad. Fue cierto hace 2.600 años y es más cierto hoy. También es cierto en nuestras vidas como cristianos, ¿verdad? Si no conocemos a nuestro enemigo, no tenemos ni la menor posibilidad de ganar la victoria sobre ese enemigo. La Biblia nos habla en abundancia en cuanto al enemigo de nuestras almas. Por ejemplo, en Efesios 6,12 dice: Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El escritor nos dice que debemos recordar que nuestros enemigos no son personas. Debemos ver más allá de las personas. Satanás puede usar a las personas para perseguirnos. Puede usar a las personas para que nos mientan, o nos engañen, o nos hagan daño, o incluso que nos maten. Pero nuestro enemigo real se agazapa en las sombras del mundo invisible, moviendo a las personas como si fueran fichas en un tablero de ajedrez. En tanto y en cuanto... veamos a las personas como enemigos y luchemos contra ellas, estamos desperdiciando nuestro tiempo. Para ilustrar cómo Satanás logra lo que hace en el mundo actual, busqué en las páginas de la Biblia y subrayé todo verbo que pude encontrar y que describe lo que Satanás hace. Como saben, un verbo. Es una palabra de acción, un verbo. Es una palabra que dice, esto es lo que él hace, esta es la acción. Así que los compilé y encontré esto. Satanás miente, seduce, se opone, resiste, engaña, siembra, esconde, golpea, tienta, persigue, blasfema y muchas cosas similares que no escribí en mi lista. Todas sus acciones, sin excepción alguna, son engañosas, divisivas, destructivas. y con el propósito de reducir o mancillar la gloria de Dios y la eficacia de su pueblo. Muchos de nosotros somos víctimas de esto, sin darnos cuenta de que eso está sucediendo, pero dándonos cuenta de que algo anda mal. Ahora bien, permítanme decirles algunas cosas que aprendí en cuanto a quién es Satanás. Quiero pedirles que oren conmigo mientras predico este mensaje porque... ¿Cuántos de ustedes comprenden que a Satanás no le gusta lo que estamos haciendo aquí? Así que apreciaré que al escuchar usted se una a mí en oración a fin de conocer al enemigo. Dedicaremos el resto de esta lección a definir quién es Satanás y lo que hace. En primer lugar, Satanás es el gran engañador. Es el gran engañador. De acuerdo a Juan 8.44, en las palabras que Jesús les dijo a un grupo de judíos que luchaban con su mensaje, les dijo que ellos eran hijos de su padre, el diablo. Ellos tuvieron grandes dificultades con esa verdad porque el lenguaje nativo de su padre es la mentira. La lengua nativa de una persona es la que mejor conoce y con la que se conversa. Y amigos y amigas, el lenguaje natural de Satanás son las mentiras. Apocalipsis 12.9 se refiere a Satanás como el cual engaña al mundo entero y lo hace mediante la falsificación y el camuflaje. Trata de imitar la obra de Dios y lo hace de una manera muy efectiva. Es el gran engañador. También Satanás es el gran divisor. ¿Sabían que el propósito de Satanás es dividir y conquistar? Satanás siempre ha sido un divisor. Cuando fue arrojado del cielo, dividió a los ángeles y arrastró consigo a una tercera parte de ellos. Instigó división en la primera familia humana, haciendo que Caín se levantara contra Abel. En la iglesia inicial entró en el corazón de Ananías y lo motivó a que dividiera su lealtad entre Dios y el dinero. Donde quiera que Satanás obra, siempre hay división. Escuchen con toda atención. ¿Alguna vez se han preguntado por qué hay tantas iglesias que se dividen y tienen toda clase de problemas? Se debe a que Satanás está trabajando en la iglesia. Usted dice, ¿quiere usted decir que Satanás asiste a la iglesia? <ríe> por supuesto que sí, asiste a la iglesia. Ha estado sentado a mi lado unas cuantas veces. Le encanta dividir al pueblo de Dios. Si pudiéramos entender eso, dejaríamos a un lado nuestras diferencias por minuncias y nos daríamos cuenta de que simplemente estamos siendo objeto de juego en las manos de nuestro enemigo, cuyo propósito es dividir. Cuando Satanás inyecta el veneno de la suspicacia, de la intolerancia, del odio, envidia y críticas, ese veneno está en el sistema y tiene que salir.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 Lo que sucede en las iglesias es que Satanás se apodera de las lenguas de las personas y usa esas lenguas para envenenar la atmósfera de la iglesia. Lo hace en las familias, en el lugar de trabajo y en las comunidades. El propósito de Satanás es dividir. No sabe lo que quiere decir unidad. No tiene concepto de unidad. Toda su estrategia es la estrategia de la división. Satanás es el gran engañador y es el gran divisor. Y en tercer lugar, Satanás es el gran destructor. En su propósito de destruir la obra de Dios en el universo y específicamente en el planeta Tierra, Satanás hará todo lo que pueda para destruir la obra de Dios. ¿Demorará? ¿Demolerá? ¿Desmantelará? Cualquier cosa que pueda hacer para destruir. Cuando Dios le dio a Satanás acceso a la vida de Job, ¿qué fue lo que hizo Satanás? ¿Qué fue lo que hizo Satanás cuando se le dio rienda suelta respecto a la familia de Job? Lo destruyó todo. Destruyó a sus criados, su ganado, sus hijos, su familia. Satanás es el gran destructor. Aunque no pudo destruir a Job ni a su esposa, hizo todo lo que pudo para destruir. En la gran tribulación se nos dice que cuando se toca la quinta trompeta, se soltará en la tierra las huestes demoníacas que mencioné al principio. La Biblia dice que el ángel que las dirige viene del abismo. Leemos que su nombre en hebreo es Abadón y en griego Apoleón. Y ambos nombres en sus respectivos idiomas quieren decir destrucción o destructor. Escuche, amigo y amiga, Satanás tiene un solo plan para su vida y la mía. ¿Quiere destruirnos. Quiere destruir nuestra influencia para Dios. ¿Ha pensado por qué Satanás ataca a hombres y mujeres que tienen cargos de liderazgo espiritual y los enreda de inmoralidad y otras cosas? Debido a que cuando eso sucede, la influencia de ellos queda destruida. Las personas pueden vivir toda su vida honrando al Señor y luego Satanás se aprovecha de ellos por un momento y en su debilidad de la carne hacen algo que deshonra a Dios. Su influencia para Dios queda arruinada y Satanás gana la victoria. Debemos orar contra él todos los días. Debemos orar que Satanás no tenga lugar en nuestras vidas porque viene para engañar, viene para dividir y viene para destruir. Así que usted dice, Pastor Jeremiah, ¿cómo hace Satanás esto? ¿Qué hace Satanás? Tiene varias estrategias, y voy a mencionárselas porque recuerde, si no conocemos a nuestro enemigo, vamos a perder toda batalla. Así que permítanme decirles algunas de sus estrategias. Esta es la primera. La estrategia de la indiferencia. La artimaña más astuta de Satanás en el mundo moderno es hacernos pensar que no existe. Que es invención de la imaginación exageradamente activa de ilusos y embaucadores y de libretistas de Hollywood. Quiere hacernos pensar que es un personaje de caricatura, con un papel cultural que debe desempeñar como responsable de las trastadas, o en el peor de los casos, un espeluznante fantasma imaginario que se esconde en armarios o debajo de la cama o en nuestras pesadillas, cualquier cosa. Excepto la realidad. Si Satanás no existe, no tenemos obligación de resistirle ni de exigirle cuentas. Es gran estrategia para cualquier enemigo. Convence al oponente de que no es real. Haz que tu rival piense que eres incapaz de hacerle daño. La estrategia de Satanás parece estar resultando. Es asombroso leer las estadísticas de lo que el pueblo de Dios entiende, o mejor, debería decir, no entiende, en cuanto a Satanás. Pocos. Incluso muchos que dicen ser cristianos toman con suficiente seriedad la enseñanza de la Biblia respecto a Satanás. Ven la vida como un escenario lleno de personajes humanos, pero no personajes dirigidos o influidos por directores espirituales o tarjetas de leyendas o marionetas espirituales. Por ejemplo, en un informe publicado el 10 de abril del 2009, el grupo Barna les preguntó a 1,871 personas que decían ser cristianos si estaban de acuerdo con la afirmación de que Satanás no es un ser vivo, sino un símbolo del mal. El 40% estuvo de acuerdo, junto con un 19% que dijo que estaban de acuerdo hasta cierto punto. Un 26% discrepaban con el enunciado. y un 8% no estaban seguros de qué creían. Eso quiere decir que más de la mitad de los cristianos pensaban que Satanás es simplemente una influencia maligna y no una persona real. Así que se puede ver la confusión que existe en la mente de los cristianos cuando solo el 35% de ellos piensa que Satanás es un ser espiritual real. Hay dos razones por las que Satanás puede hacerse invisible. Primero,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 más de esta consideración aquí, en Momento Decisivo. Espero que nos acompañe cuando consideraremos lo que sucede cuando los cristianos ni siquiera sabemos que estamos en guerra. ¿Cómo intervenimos a fin de ser triunfadores y no víctimas? Todo esto consta en este flamante libro que está en circulación y en español. Así que quiero animarle a que solicite su ejemplar del libro. Solicite un ejemplar para usted mismo y otro para darlo a las personas en su círculo de influencia. Proclamemos este mensaje de toda manera que podamos. Siento una fuerte pasión por el mensaje de este libro y quiero animarle a que usted también ayude a proclamarlo. Para más información de cómo ordenar el libro, visite nuestra página web www.momentodecisivo.org. Lo veremos de nuevo el día de mañana.